Tal, chavalinos? ¿Cómo estáis esta noche? Yo, ¿qué comento yo? Bien. Después Tuve un día... Estos movidos, estresados. Otros dirían que hay un día normal y corriente. Lo que pasa es que yo gusta más la tranquilidad, chavalinos. A miserable gusta ahí, ¿eh? Facer... ...todos los días más o menos lo, lo mismo... ...bueno, no sé me gusta... ...digamos que sencillamente no me te gusta demasiado... ¿Eh? ...y si tengo esta hiperactividad así... Oh, ...como hoy que llevo desde, desde los 8 de la mañana... ...dale que te pego para aquí, para allá, por pa otro... lado, ...ah... para mucho seguro que hay ya lo más normal del mundo... ...joder, pero a me estrésame... ...uy, ¿qué queréis?... ¿Sabéis qué estáis sintiendo Radio Cucaracha? No me digo yo, porque si no yo tontería Bueno, esta noche puede ser puede ser que, que tenga alguna persona al otro lado Que no te enterada Porque eh, esta noche Radio Cuca, Radio Cucaracha eh, No se sienta a través de Internet ¿eh? Más que nada, no porque la nuestra página de Internet no brula Gracias a... ¿Eh? A, a, a la nuestra dirección ¿eh? A www.radioquka.org ¿eh? www.radioquka.org Y lo que pasa allí Que eh, sale la pantalla todo en blanco ¿eh? Y sale un mesajín arriba a, Arriba por mazorga Que dice Fatal error Dos puntos Call un undefine function wp bajo Register w no registra bajo plugin bajo realpas 0 in barra home barra de barra public bajo html barra Settings.php online 213 está claro está perfectamente claro yo claro según vi este mensaje ya dije hostia, claro ya entiendo perfectamente lo que pasó sí hombre sí la cosa más clara del mundo uy, uy un WP Register Plugin de esos sí hombre sí inhome de ttx lpqs sí, joder eso son cosas que que, que saber esto mundo saberlo cualquiera cualquiera se pescancia del tema Sé que a todos los que te estáis sintiendo ahora mismo a la eh, con miserable, o sea, a mí, ¿eh? Eh, en puto directo, eh, si si suelos día 2 de octubre y si son las 22 y nueve minutos de, de la noche, que son ahora, pues ya sí que te estáis sintiendo Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada, allí es la única posibilidad. ¿eh? Otros semanas podemos decir eso de puedes sentirnos estás sintiéndonos a través del 107.3 o a través de www.radiocuco.org. No, en este caso no iba a ser verdad porque a través del 107.3 de la FM puedes sentirnos, pero a través del www.radiocuco.org no puedes sentirnos. Y no deja de ser una pena, ¿eh? porque por una vez que tengo yo pensado hacer un una anedonia relativamente ordenado, relativamente, ¿eh? eh, por cierto, anedonia, estoy anedonia. Ya anedonia en Radio Cuca, y yo soy el anedonico miserable, y claro, que no me interesa estar haciendo anedonia, sino igual yo. ...de podrá darse la circunstancia... ...de que sea otra persona la que faga... ...anedonia... ¿eh? ...podré transferir la personalidad... ...del anedónico miserable... ...a otro que venga después... hay eh, una cuestión interesante... ...que nunca no yo en ella... ¿eh? ...puede pasar... ...joder... ...mirad el, el programa más... ...más veterano de... de la radio... ...de Radio Cuca... el programa es veterano de tos y en los capítulos prohibidos de, de corintellado eh, los capítulos prohibidos de corintellado de la que de la que entamó... Eh, bueno fue hacía una gente eh, según fue pasando el tiempo fue, fue haciéndolo otra gente más gente eh, después fue haciéndolo menos gente y ya hay un buen montón de, de años ¿no? que, que empezó a hacerlo muy poca gente Eh, y hay por lo menos 10 años que ya prácticamente hieren en Tirolencio José Antonio de alguna vez a lo mejor subía el trovador eh, de alguna vez a lo mejor subía yo mismo bueno yo no, que el, no naciera todavía otro que, que más o menos tiene mi mismo aspecto pero que no soy yo eh, también lo hacía eh, después siguió pasando el tiempo y hacían luego nada más eh, José Antonio y Tirolencio Y pasó más tiempo y ahora falo nada más triunfio ¿eh? y que, que mañana no puede surgir que sea otra persona, otro grupo de personas los que lo faigan. Sí, porque yo creo que los capítulos prohibidos de y un programa inmortal ¿eh? que va a sobrevivir a. va a sobrevivir o a sea, los va a sobrevivir incluso a esta radio. Yo creo que sí ¿eh? Cuando esta radio Deje de existir Seguramente eh, Los capítulos Prohibidos De corintellado Trasciendan ¿eh? Y se convierten En un, en un Endo autoconsciente ¿eh? Que te ha flotado sé que si yo En nube En ¿eh? internet Igual está flotando En internet ¿eh? Ahora como salimos Por internet eh? O está o flotando Por las estrellas ¿eh? Por las estrellas Por el vacío eh, Cósmico Que bueno, que, que eso que yo contaba de que le son desde radio que salen para el espacio y tal, porque esto ya me entera, en la, en la ionosfera ¿eh? y no salen al espacio. Pero bueno, y qué sé yo, todo puede pasar, todo puede pasar. Bueno, todo casi todo, la verdad, que reconozco vos. Eh, creo que, que vamos a hablar de probabilidades, porque bueno. ¿eh? Falar de decir siempre y decir nunca, eh, yo muy arriesgado. Entonces vamos a decir que es altamente improbable, muy altamente improbable que Anedonia de algún día la fega otro anedónico miserable diferente de este. Y es muy improbable y imposible, no que soy yo imposible. No puede venir otro y decir, ah, soy el anedónico miserable y vengo a hacer anedonia. Soy el, el, el, el, el, el sucesor del otro, año, el único miserable de antes que no tenía esta voz. Puede pasar, ¿eh? Pero bueno, que veo lo improbable. ¿eh? Yo oye lo que hay. Yo pienso que es improbable. ¿Imposible? No, no imposible no. Y lo que os decía, que no deja de ser una pena hoy, ¿eh? Eh, que bueno, que voy a que voy a hacer un programa relativamente ordenado ¿eh? que bueno, al final va a ser mentira porque no va a ser relativamente ordenado yo traigo unas ideas ...cosa rara también... ...porque yo normalmente no traigo nada pensado... ...ya lo sabéis... ...empiezo a hablar cuando abro el micro... ...y sale lo que salga... ¿eh? ...esta noche es igual pasa eso también... ...yo vengo con unas ideas para hablar... ...y a lo mejor resulta que... Eh, ...que no sale eso que es otra cosa... ...puede ser perfectamente que que suceda... ¿eh? ...pero bueno... Mmm, ...no obstante... ...sí que traigo un, un tema esta esta noche... ...y ese tema... ...ya lo adelanté un poqueñín... ...la semana pasada... ...puede que a de cumpleaños! Anedona está cumpliendo ahora mismo siete añinos Podéis decir, no son muchos, coño, siete, va, oye ¿eh? A lo mejor un año, ¿eh? un año de primaria, tiene siete años Coño, pero por un programa de radio son unos cuantos ¿eh? Son unos cuantos por un programa de la cuca un programa de radio puede ser que no otras radios, pues a mirar programas que llevan que si 20, 30 años haciéndose ¿eh? que saltan de una emisora a otra pues eso siempre me llamó la atención el, el como los, los programas de radio ¿eh? en vez de ser como aquí que que, bueno, en vez de ser como el ejemplo que vos ponía de los capítulos prohibidos que, que cambian de personas ¿eh? pero sigue siendo el, el el programa tiene tiene una identidad propia ¿eh? independientemente de la gente que lo fea eh, yo muy curioso como en los emisores grandones en los emisores comerciales eh, pues igual marcha el, el, el locutor para otro porque pagan más o por lo que sea y sigue haciendo un programa que se llama igual ¿eh? debe ser que el claro el programa debe ser suyo no debe ser de no debe ser de de la emisora En este caso, la verdad que no sé si los programas de la cuca son de los que hacemos el programa o son de la cuca. ¿eh? O, yo creo que lo que pasa es que no son de nadie. ¿no? Igual y precisamente la nuestra, la nuestra filosofía, que no son de nadie. Uy, un mensaje. A ver, que me, que me cuenta algo. A ver. che che Van contarme que no se siente. A ver. A ver, que me dice. No me deja entrar en la radio. volver ¿Eh? Vale, bien, nada, esto oye una, una persona que quiere que ponga un cantar que no yo lo voy a poner, porque yo un cantar pésimo, pero bueno, no pasa nada, no me se voy a decir que sí, porque nada más puedes sentirlo por, a través de, de, de, de, de la emisión en internet, no puedes sentirlo por 107.3 en la frecuencia modulada, entonces yo digo que sí, ya la ya está, ¿Eh? pues esto, sí, me sí, puse te cantar espantoso, ay, qué bien. va a ser mentira no lo voy a no lo voy a poner pero bueno oye que traemos con otra cosa que estábamos pensando que lo mejor precisamente la radio libre lo que quiero decir y que los programas no son de Naidé no son del todo o, o son de todos no son de nede, o son de todos eh, este conflicto que siempre que siempre hay que ya planteé yo alguna vez eh, lo que lleve de todos no llegue de nede, lo que a lo mejor esto sé que es verdad que lleve de todos y es un poquillo mío un poquillo del que lo siente un de la emisora. La verdad que todos to, to aporten algo, eh, todos aporten algo. Ya que sé, pues la emisora, si no existía Radio Cuca, eh, este programa no existiría. ¿Podría hacerlo en otra emisora? Mm, cuido que no, cuido que no. Acuérdame de fecho de que alguna de alguna vez me propusieron como un no, yo qué sé, como un no, yo lo das a, a las grabaciones, aunque sea, y aunque lo hagas aquí, a otros emisores para que, eh, para que lo pongan, para que rellenen. Eh, no, tío pues, eh. A Nezoni un programa de la cuca Y yo creo que no tendría sentido ningún En otro sitio que no fuera Radio Cuca nah. Eso estoy bastante convencido eh, Estoy casi más convencido de eso De que, de que del, del fecho de que no pueda aparecer otro A Miserable Que también lo veo extremadamente, eh, extremadamente complicado Pero bueno, oye eh, ¿Quién sabe? Todo puede pasar y bueno como como este programa pues lo que falábamos tiene está cumpliendo está cumpliendo ahora mismo siete años siete años hay siete años que que arrancaba a que arrancaba mi anedonia eh, anedonia tiene una historia curiosa ¿eh? está cumpliendo siete años anedonia que nadie me felicita a mí que yo no tengo todavía siete años el con miserable ...nació unos mesinos después de, de Anedonia... ¿eh? ...que digo lo muchas veces... ...pero bueno, que, que quede claro... ...que no penséis que... ¿eh? ...de la misma manera que estoy diciendo ahora... ...que luego igual viene otro ...que lo veo difícil... ...también os digo que el Anedonia con Viserable ...no nació con Anedonia... ¿eh? ...nació después... ...y ya os digo... ...hay setañinos... ...hay setañinos que, que nació esto... ¿Y, y ¿por qué nació? Os preguntaréis. A lo mejor no os lo preguntéis, no pasa nada. Preguntámoslo yo y ya cuando no me falta de que, ¿eh? de que de que no hay de que nadie más de que nadie no más lo Bueno, pues pues nació porque pues, Es si con el que comparto cuerpo ¿eh? y que unas veces está más estamos más, más ligados a veces que, que falo como si fuéramos uno solo. ¿eh? porque realmente bueno pues en esos momentos ella porque eh, sería porque yo estoy más eh, más no sé más fecho a él o, o él está más más quizá o que que sea pues somos casi la, la, la misma persona ¿eh? el mismo ser otras veces no otras veces estamos uno uno mirando para ¿eh? como dicen uno, uno mirando para Cangas Donis y otro mirando para Cangas narce. No, no tiene que ver Eh, no tiene que ver nada, bueno, pues la cuestión ya que el rapaz de sí, ¿eh? Eh, bueno, pues eh, digamos que tenía historia en Radio Cuca, ¿eh? ya oficiera unos cuantos programas, nunca con mucha continuidad, participaran los capítulos prohibidos de Montellado durante una temporada bastante, bastante larga, y después pasó tiempo, eh, no sé decir cuántos años, eh, años, años, y bastantes años a más. No es que no tuvo, no tuvo mucha relación con, con Radio Cuca. Igual pasaron guapamente, yo qué sé, pues, pues cuatro o cinco años guapamente nos es los que no tuvo ninguna relación con, con Radio Cuca. Y bueno, pues en aquel momento volvía, volvía un poquillén a tener el tal, aunque no estaba haciendo radio, no estaba haciendo ningún programa. Y, y decía él, porque bueno... ...porque hay un caprichoso... ¿eh? ...es el rapaz y un caprichoso... ...tiene que ser... ¿eh? ...las condiciones que él ponga... ...y muchas cosas son condiciones... De esto, de esto, de esto. ...pero bueno tío... ¿de qué vas? ...pero bueno, en fin... Eh, ...la condición que puso... ...y que dicho ...yo voy a volver a hacer radio... ...cuando se pueda... Eh, ...pinchar música en MP3... ...básicamente yo porque... ...porque no tenía música en otra... En otra cosa... ¿eh? ...parte de discos... Un, ...de algunos cintas ...que ya no, ya no se... ...ya no se tira de cinders. Bueno, aquí todavía tenemos reproductores, eh, para pacientes de casete, que muchos ni siquiera ya, pues digo, sabréis lo que sabéis lo que yo, pero bueno, eh, los cientes de casete hieren un un formato antiguo de, de guardar la musiquina, igual que ahora tan que si el MP3, que si tal, eh, que si el WAP, que si no sé, qué, bueno, pues en aquella ponerlo en formato casete, ¿eh? una cajina de plástico, ¿eh? que no era y bastante personal que que un ...que un aparatín de estos con, con USB... ...con USB... ...es que los USB de verdad se llaman USB... ...sí... ...si conocéis a, la, a alguno que fale bien inglés o, o tal... ...dirán di, de USB... ...y el USB... Y el, ...y el... ...y el... eso que nosotros llamamos la memoria USB... ...eh... ...que pueden ser realmente pequeñines... ...la música que te metida en el, en el formato... ...casete... ¿Eh? las casetes llenen llenen todos bastante más bastante más grandes y eso el rapacesti pues tenía alguna casete ¿eh? tenía algún CD ¿eh? pero bueno, decía joder pero yo de, tal quiero poner quiero poner el movimiento de música que tengo en en, en MP3 y bueno pues eh, cuando la radio empezó a poder pincharse sí, eh, MP3 pues el rapacesti empezó a hacer un programa Y dijo que no me pongo, que no me pongo Y puso ese nombre anedonia Pero ni siquiera puso ese nombre Porque, bueno, pues Porque tuviera algún tipo de, de sentimiento anedónico Como puedo tener yo No y no puso ese nombre pensando Al, al corte, pues la semana pasada que falábamos Bueno, la semana pasada y otras Porque yo soy muy repetitivo Que falaba de los conceptos y los, y los términos ¿Eh? La diferencia entre ellos de cómo el, el término por referirse a un concepto, otro tal. Bueno, en este caso yo creo que el que el rapaz este puso pro al, prog al su so programa de radio. Llamó -lo a Nedonia sencillamente porque el término mm, y sonaba bien. ¿eh? No porque eso, refería, eso sirviera para pa referirse a, a algún concepto, no. Sencillamente llamó -lo a Nedonia porque sonaba guapo. La verdad que tenéis que reconocer, ¿eh? los que estáis sintiéndolo, o bueno, no lo reconozcáis si no queréis, pero bueno, anedonia, yo una palabra muy guapa, o, o vais a decirme que no, no suena bien, anedonia, ¿eh? anedonia. A mí la verdad que también eh, en la parte de conciencia que ya os digo que, que comparto, toda la puta vida me suena muy bien. ¿Eh? es toda anedonia luego cuando en anedonia ya empiezas a decir hago una puta pero bueno oye de más no sonar suena guapo ¿eh? y yo creo que por eso por eso y puso el el el nombre este ¿eh? bueno, joder otro mensaje voy a tener que, que que tengo que apagar el teléfono a ver quién ya ahora joder vale sí bueno pues lo siento pero ¿no? pues voy voy a pagar ¿eh? apago vale, ya está apagado Perdonad, eh, perdona, yo sé que no vos importa, eh, yo sé que no vos importa que me suelte el teléfono en, en directo y eh, y me de móvil y tal. No, yo sé que no vos importa, lo más mínimo. Y, y más, si vos importa ya sabéis lo que, lo que vos digo todos los hermanos, <risa> cambiáis de mis orejas, y apaguéis la radio y ya está. Joder, con lo de cosas que iba a hacer en cuanto te sentiría de estar sintiendo anedonia ¿Eh? que esta noche llevó, no sé quién quién sienta en Edonia. Bueno, toda la gente que sienta en Edonia por el de la frecuencia modulada, que son más de los que, son bastantes más de los que, de los que yo pudiera pensar, ¿eh? bueno pues lo he dicho que el nombre posiblemente en el son momento, en un primer momento, vino sencillamente porque sonaba guapo, porque en Edonia, eh, y una, y una palabra guapa, yo pienso que lleva una palabra una palabra guapa, no me os parece, ¿Eh? bueno pues a mí se sí me lo parece, a mí se sí me lo parece que, que suena muy bien y el rapaz este empezó a hacer anedonia antes de antes de ser de ser anedónico eh mira esta esta noche eh, eh, bueno en homenaje a, a bueno pues a esos a esos sentamos y, y al bueno a, a, a, a, a, tía, que color se meo Bueno, pues nada Sencillamente iba iba diva... A ver Aquí está Que sencillamente iba a poner Una Un extracto De la primera grabación ¿eh? De Del Primer Anedonia Que hay Que hay Como en las redes Eh No tengo muy claro A qué época corresponde ¿eh? O sea si, A qué época corresponde Si tengo la fecha Si El, el el el ocho de payares del año 2007 ¿eh? Eh, o sea un mes más tarde eh, que el que, que lo que serían las fechas en las que empezó yo creo que arrancar arrancó por, por ocho lo que pasa que de mano yo os digo este programa arrancó cuando pudo pincharse música en Mp 3 en la en la radio pero pero no se puede lo que no se podía faltar todavía y era grabarlo ¿eh? Esta ya era la primera grabación que, que arrancó de Ledonia. De A lo mejor es un mes más tarde de arrancar aproximadamente. Bueno, no lo sé. El alrededor con no, no naciera tu ¿eh? eh Pero bueno, oye, sentí, sentí las cosas que, que contaba el, el, el rapaz Steve, ¿vale? Venga, sentirlo. Bueno chavalinos pues nada, ¿eh? es de la informática y, y la hostia, y la hostia, estoy aquí, venga a buscar un un, un temina para pinchar y tal, y no no hay manera, no hay aquello, porque está todo esto en el todos todos los cantares aquí, todos los músicos, medios Dios quien encuentra lo que, lo que llega lo que estás buscando. Y viene uno con prisas, claro, porque pensáis que, estoy, que, que llega tarde porque tuve fogando, no, no, no tuve fogando, y es que tuve trabajando y bien que corrí para agarrar el 35, eh. Y vengo a correr para agarrar el 3 del 5, estará aquí cuarto, me cago en 10, que eh, aquí cuarto la estación, en la cuarto la estación, y venir para acá, todo pastilla, ¿eh? <ríe> me cago en la madre, hostia, esto fue tremendo, fue tremendo. yo, yo como llegué como sea así, voy, a darme para mal, va a darme para mal, y ya la hostia esto, bueno, ya la hostia. Y, y nada, yo sigo aquí buscando el cantar este, y ni para Dios, me, me parece que estoy encontrando y ahora, hostia... Venga, venga, esto va, va por duraciones o no, no va por duraciones, si y casualidad, si y casualidad, no sé qué voy a poner, Y o sea, que... todavía que iban a buscar a ver si encuentro alguna de las mías, porque ahora he llegado, hostia, ahora están aquí, están aquí mezcladas, eh, están aquí mezclaes, les que son, les mías, les que son les otros, y ahora de Dios, aquí, siento ese todo, hombre, si hubiera traído yo el, el, el mi. Es mi penrel, sabes lo que yo, yo no perdi en esto, que, que yo pequeñín, ella ¿eh? sí, bueno, llémalo bolígrafo, bolígrafo... menos con bolígrafo. ...y la hostia, ¿eh? porque metes ahí cosas y cosas y cosas. ¿Alcuradabes cuando llegues mozos? Cuando llegues mozos, pues oye la me yo que, que tener un disco, o, o que te regalen un disco, tal. y era la de Dios, y a lo mejor de, vale, de la que yo empecé a hacer programas de radio aquí, veníamos con la mochila cargada y discos y discos, y la de Dios ahora no, ahora tres de esos. y he vinto ahí, y, y nunca seis te viene, pero te viene la de Dios eh, una cantidad de discos de, de, de música así, que, que flipes que flipes en colores, pero bueno y, y bueno, sí creo que ya, ya encontré un guitarra improponer Y un nada más que voy voy de que hay una mocina, eh, que una mocina que hacer cómo le llaves y si no yo por ella no vengo hoy. ¿Qué, qué vos qué vos parece, eh? ¿Qué vos parece esa, esa grabación, eh? Que tiene a menos un pues eso, siete años, siete años ante antigüedad. A lo mejor también vos preguntéis por qué coño este rapaz, eh? Eh, celebra tanto los los siete años de antigüedad y tampoco no ni prestó atención a a qué sé yo a los a los seis años ¿eh? a los cinco años coño que son un un lustru ¿eh? y una una cantidad importante no, pero eso, a eso tampoco ¿eh? tampoco he prestado ninguna atención presto ya atención al siete porque el siete sí que me parece un un número realmente importante ¿eh? Sí, sí, pázmelo, pázmelo, de verdad. El, el, el número 7... ¿eh? ...para mí es un, un número... ...bueno, pues... pues ...muy muy importante. Hay muchas religiones, eh, muchas creencias... ...muchas mitologías... ...que, que ya atribuyen al número 7... Una, ...una especial importancia. ¿eh? Eh, así, lo, la más básica y ...bueno, pues el sumar el... ...el número 4... ¿eh? ...que sería el, el número del hombre... ¿eh? Dicen por los cuatro miembros, bueno, pues lo mejor de por ahí, y, y también eh, sumarlo con el número tres, ¿eh? que supuestamente es el número de Dios, la Trinidad y tal, bueno, sea por el motivo que sea, el, el número siete yo un número realmente importante, y entonces yo por eso quiero quiero celebrar el setembro aniversario, coño, sí, joder. Bueno, ¿sentisteis la, la grabación? ¿Eh? eh. Sonaba, parecía yo, eh. Parecía talmente yo, tío. Ya os digo, no naciera todavía, pero en Nassi no parecía yo. Estaba ya empezando a asistarse, eh. En el momento de Yo creo que les formes, por lo menos, eh, ya estaban presentes ahí. ¿eh? En buena manera, ¿eh? En buena medida. ¿eh? Les formes, por lo menos, estaban presentes. El fondo no. El fondo, <ríe> El fondo nació un, un poquinho después. Eh, la negrónica es para poder nacer, no sé sea, yo eh, tuve falta de, de mezclar una serie de factores ¿sí? y sobre todo de llegar a comprender que eh, este programa no se llamaba nedonia por casualidad. ¿sí? Manda huevos, ¿eh? tuve que alcanzar la, la conciencia de, ¿eh? de, la, de la verdadera nedonia ¿sí? para poder nacer. De, de, de aquella, acuérdome yo Que, que eso, que, que el rap Viste que se lo decía que, que ya era tarde, que pudiera estar nada más Porque una y trasera las llaves Y tal eh, y que de aquella, cuando bueno cuando arrancó a Edonia eh, El rapaz este que lo hacía eh, Bueno, pues trabajaba Tenía un trabajo normal, no sé qué hora salía pues, A las 6 de la tarde, a las 7, qué sé yo y bueno pues después pues, eh, venía a hacer el el programa porque eso sí eh, anedonia en aquel momento del mes de de septiembre o octubre más o menos octubre yo creo del del año 2000... 2000 ¿eh? dos mil siete perdón <ríe> joder siete años cumplimos siete años arrancamos el 2007 y cumplimos siete no no puede ser no no, no. o sí ah sí sí puede ser coño porque no puedo poder ser ay dios esto como la verdad bueno que que de aquella el rapaz, este hay siete años, tenía un, un trabajo muy guapo y era el año 2007, se le era el 7, pues, hacía un programa lo que pasa que nada al momento de, de, de arrancar el programa pues andamos a trabajar de otra cosa ¿eh? andamos a trabajar del limpiador en el quinto pino estaba del limpiador en, en, en el quinto pino, no, a ver, tampoco pero bueno, Soto Rivera bueno, oye, pues sigue un poquitín para allá Y, y salía a trabajar a las 10, ¿eh? no menos que a las 10 salía a trabajar. Y claro, a las 10 arrancaba Edonia Porque ya os pues digo que este programa nunca en, eh, en los 7 años de existencia Ese ya el tema, que pensabais que se me fuera la olla y no acuérdome perfectamente de que de que, por qué falaba yo de los 7 años, coño. y es por eso porque porque en los siete años que llevas haciendo este programa nunca nunca cambio de, de horario una vez que hizo una un amago ¿eh? no me acuerdo ahora muy bien cuál era la, la temporada pero sé que llega en la que yo los viernes por el motivo que fuera madrugaba bastante ¿Sabe Dios no sé dónde estaría trabajando porque bueno trabajé muy lenta cosas pero bueno eh, sé que madrugaba bastante y entonces mmm, ocurrió eso me la idea de venir a grabar el programa en otro momento ¿eh? Y poner la grabación el, a sonar el jueves a las 10, en ese sentido te iba a seguir siendo igual, pero ya no te iba a ser directo. Hostia, fíjese un par de veces y dije no. A ver, anedonia no puedo hacerse a la, la luz del día. anedonia fase de noche, fase ahí, fase en directo, si no, no tiene, tiene ningún sentido. <tose> Y cuando arrancó Nedonia, en ¿qué me sabes? Que ya, que ya ponía la sintonía esta que. ¿eh? Esta sintonía que a mí supuestamente tanto me gusta, Divisus ¿eh? Cabaret de. de. de. de V de Vendetta. No, no, no, de aquella todavía no. Creo que ya conocí el cantar, pero de aquella todavía no tenía una, una sintonía. una sintonía fichada de que dijéramos siempre la misma, Ponía. Podría poner muchas muchas cosas. Llevas. Eh, voy a voy a poneros una. Voy a una. Eh, a ver, esperemos que que no me salga publicidad porque voy a ponerla a través del del YouTube, ¿eh? Que fue otro otro avance, otro avance eh, muy grande en esta misión, al tener la posibilidad de pinchar a través del Internet. Y entonces ya los, los yapicerinos de música estos los USBs, ¿eh? Pues percieron un poquillín de, de importancia, porque, joder, ¿eh? Hostia, también la, la posibilidad de, de pinchar a veces, Si yo ahora un montón de veces llevando ya directamente, que si el YouTube, que si el UberShare, que si el Goear, el que si... ¿eh? Siento, todos, siento todos estos y, y yo contento, ¿eh? Y yo contento. Vais a sentir una de la, uno de los cantares que, que en un primer momento competía con, con el Lisbeth y sus cabaret? ¿Eh? va a ser el, el, la sintonía de este programa, la sintonía anedonia. Eh, sentíslo ¿eh? Y, y después de sentirlo, bueno, pues decísme, coño, pues fue mejor, eh, no puedo decir deciros pues, esta noche, lo decísme a través del chat, ¿eh? porque esta noche no tenemos chat. Bueno, decís vosotros vosotros mismos, coño, decísmeos otra semana. O, o, o Yo nunca digo eso de que podéis mandar un correo electrónico, pero podéis, podéis. Radio Cuca, arroba Radio Cuca, punto oro, si os apetece. Y podéis poner, oye, Palmogol de la anedonia tal, que no mola nada la sintonía, que mejor ponías esta que ibas a poner ahora. Luis astro what a wonderful world, ¿eh? Qué mundo tan maravilloso. Pega con, pega con anedonia, ¿eh? Falar de un mundo maravilloso o pega más hablar de, de un vicioso cabaret. No lo sé, sentidlo a ver, a ver qué opináis. Bueno, si sí suena, viste. Porque esto lleva ya no sé cuánto y no suena. Que tienes. Digna, va a ser digna de sonar. No, para mi edad, que no me ha dignado de sonar. Vaya huevos que, que. Bueno, ya visteis en la grabación de esa primera vez lo mal que que se me da a mí el, el tema de la. de la ¿Cómo se dice? De la, de la tecnología, ¿eh? A lo mayor puede ser. El... No, no, pues esto no suena ni para Dios. está la. subió subido el volumen oye, que puta, ah, tío no, no, no suena, no suena voy a pinchar a otra vez a ver eh, joder, con lo bien que me ha quedado lo de decir, ah, oh, vamos a poner what a del full goal ¿eh? ya veréis que guay, que no sé qué ah, no, pero yo que internet me dio un a ver oh. ay, amigo, que internet no va vale, vale, vale Hombre, pues siendo así eh en mejor, que esto no que esto no vaya bueno pues nada quedé sin sentir yo una no pena yo una no pena porque joder tenía el oído todo perfectamente preparado y tal y no sé qué y digo voy a poner la, la canción nunca esta no pasa nada ¿eh? no pasa absolutamente nada lo que no entiendo yo ¿por qué coño el el internet quedó gris ¿eh? si tuviera aquí de alguno de los de los míos amigos a la ver la ventana no responde no ya ya lo veo que no responde forzar la salida, ¿no? Ya saliste sin que yo dijera nada. Voy a volver a ponerlo. Me cago en la ley. Pa' chulo yo, hombre. Joder. A ver, YouTube. Vas a YouTube. ¿Eh? Eh, vamos a YouTube. Y ponemos otra vez. Eh, what a wonderful world. Voy a poner what a wonderful world. Coño. Hostia, es el mami de los huevos en el sentido y esta canción. What? Ah, no, espera, que den por culo al, al YouTube. Lo que voy a hacer es ir a otro sitio. Ahí está. Joder, ¿qué pasa esto? Otra vez que no que, que responde. Pues no respondas, que te den por culo. Uy, ahora te jodes y voy a otro sitio. En vez del YouTube, voy a ir al, al Gulbesar. ¿eh? Que el Gulbesar mola. Ya veréis. A ver. WWW. robe Shark, igual está saliendo ya, Sí, ya está. Uno eh, Y entonces aquí lo que falgo, como que todo sea la contraseña, pero bueno, ni inicio de sesión ni que hostia. Toma por culo, joder, que móviles más raras Mira, salme una una ventanina en el. en el en el ordenata que me dice desbloquear depósito de claves de inicio anda que te den por culo que coño desbloquear ni que hostias joder oye está costando un huevo poner poner esta presintonía llamó la presintonía porque bueno fue sintonía en su momento lo mayor sintonía primitiva ¿eh? sintonía primitiva podía ser una una manera guapa de llamarla ¿eh? y la verdad que ponía la puse la bastantes veces no sé Eh, a lo mejor si si, si os metéis a al archivo.org que ya donde están todos los todos los programas de, de anedonia todos los programas que se grabaron porque no se grababan todos ¿eh? a veces no, a veces no salía la grabación a ver voy a poner aquí vale, coño porque no pienso, oh, ahí bueno que tan guardar todos los programas de Nodan en todos los primeros todavía muchos tienen de de sintonía otros otros cantares. Muchas veces este este What a Wonderful World que vais a sentir a continuación, ¿vale? A no ser que esto falle igual que fallaba el, el, el YouTube, ¿eh? A ver, fallará, sí, tampoco suena. Error al reproducir la canción. Hombre, que no me, porque pues no me toque los huevos, yo no marcho de aquí sin reproducir la puta canción. Joder. Hostia. Me estoy, eh, me estoy poniendo una leche, pero muy, eh, muy... Una leche muy mala. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a probar en el otro ordenador. YouTube. A ver. ¿Cuándo el fútbol? No, de verdad que voy a salir hoy... ¡Cago Dios! Ahora que yo me los... Or... ¡Ah! ¡Mierda! Los teclados. Cago en la puñeta. No, si... Si... Cuando se juntan... ¿Eh? Descoses... ¡Ey! Cago en la hostia. No, pues voy... Ya me jode tener que tener que ceder ante la mierda esta Pero bueno, anda, vale Ay, Dios ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué marchó esto también? Ay, joder ¿Dónde coño están los cantares? que yo quería poner un cantaar Cago la ley Increíble esto, eh A ver ¿Qué Actualizaciones ni que hostias No quiero ninguna actualización Tampoco no quiero esto Hostia Ay, la virgen Bueno, bueno, bueno Esto ya, de verdad, chavalinos... Viene uno en plan serio, tío... Para intentar hacer un, un programa bien hecho... Y, y ni pa' Dios... Ni para Dios, ni para Dios... Bueno, anda... Ay, voy a poner un... Sentí esto... Y, y qué cojones... Eh, mierda... Ay, no sé ni siquiera qué voy a poner... Mira, voy a poner un cantar... Que yo creo que de todos los que llevo puestos... desde que existe Anedonia... Yo uno de los que más gustó a la gente... Sentiré, a ver si os presto vosotros y yo mientras recollo todo, todo este dinga de ello que monta aquí. Madre de Dios. Venga, anda. Sentí esto. <música> Tío. A mucha gente que me ha dicho que es el cantar más famoso Que puse en la Deogonia, ¿eh? ¿De que existe Pues son muchas veces A mí me gustaba mucho también este este cantar ¿eh? Eh, No sé si alguna vez sirvió de, sirvió de sintonía A lo mejor también A lo mejor también lo usé de sintonía No, no, no creo Pues son muchas veces para acabar Porque bueno, eh, el cantar sí que pongo de... de los con 2 ahora para terminar así que bueno no tengo mucho tiempo no sé ¿eh? en una época de este es así que yo tenía de mmm, exaltación digamos de tema temática política llámalo político llámalo humano si quieres pero bueno eh, en un momento de esos de exaltación y cuando empecé a ¿eh? empecé a poner el que no te collan ¿eh? para terminar los los programas de, de Anedonia Pero esta, esta, además, este, este cantar gusta especialmente. Eh, eh, que es de un, yo tengo por un por una descarga que hice por internet. ¿no? Una descarga que hice de una recopilación de, de Ska japonés. ¿eh? Cuido que haya un disco que existe de verdad, ¿eh? no hay ninguna colección que edificio, no es oficial, no. Cuido que, que haya un disco que existe de verdad, el Skamikaze, ¿eh? un recopilatorio de, de Ska japonés. Y del resto de las bandas que son ahí, bueno, pues busques por internet, pones el nombre tal, y aparecen cosas. Pero pero de estos, ¿eh? unos tales, Speedball, ¿eh? que está que, cantando con ellos, por lo visto, una canonilla habitual, porque pone Futuring, Futuring una tal Machu. ¿eh? Eh, no tengo ni puñetera idea quién es la tal Machu, solo sé que tiene una, una voz preciosa. ¿eh? ...y que el cantarés y el que va en continua aceleración... ...que empieza despacito y va acelerando y va acelerando... ...y acaba en plan frenético... ...pues bueno, que... Eh, ...que, que ya que es extremadamente guapo... ¿m? ...y en muchos pensaron lo asina. ...una vez hace... ...no sé cuántos años por hacer que... ...que, que en Arnidonia propuse que... ...que iba a hacer un concurso... ¿m? ...y era un concurso tan sencillo... ...como que lo único que tenía que hacer la gente... Y era escoger el cantar preferido de todos los que yo llevaba puestos en, en anedonea. No me escribió nadie ¿eh? Pero bueno, la única persona que por lo menos que no me escribió, no se dignó a escribir al correo electrónico. ¿eh? De esa que sí que es el correo electrónico de la radio, radiocuca.org. Radiocuca eh, la única persona que no se dignó ¿eh? a mandar el correo electrónico, pero sí se sí, dignó no, por lo menos decírmelo en persona, fue el mebegoto Lencio, que por lo menos hoy... Pues, pues dígeme, Pues a mí la que más me gusta, ye, eh, es esa en japonés y tal. Y bueno, pues menos mal. Por lo menos uno que dice, que dice algo. Y yo curioso, yo curioso, porque, porque mira que joder que en Edonia, eh, por la Edonia pasaron muchos sintientes unos unos más activos. Y, y otros y otros más pasivos eh, bueno pues yo acuérdome sobre todo sobre todo sobre todo de la eh, no vos enfadéis los que no lo enfadéis pero bueno yo acuerdome sobre todo de la gente que, que se me mete en el chat Hubo un tiempo en el que el chat de, de Anedonia, el chat de radio cuca estaba muy animado estaba muy eh, lleno gente para bueno, lleno gente. igual había tres personas sintiendo anedone a través de bueno no sé cuántas sintiendo anedone a través de internet pero tres enchufáis a, a, al chat ¿eh? Eh, en el chat estuvieron mucho tiempo eh, lucía ¿eh? Eh, también también el fóbico ¿eh? Y, y también el cabezón fueron casi los los tres chateros por excelencia ahora pues también tengo al mi amigo Fuku que se mete se mete muchas veces al chat El fóbico sigue metiéndose de ese mes en cuando. Y ¿eh? eh, qué sé yo. Oye, pues El cabezón ya no se mete. Pero me consta a mí que, que sigue sintiendo anedonia a través del 107.3. De la frecuencia modulada. Hay gente que no lo siente ni por el 107.3 ni por internet. ¿eh? Lo que feña es descargarlo. Pero por embargo son muy fieles. Descarganlo ¿eh? toles los hermanos, eh Como el meme gol de la Puela. ¿eh? El, el poleso. Oye, oye ya, un día que lo vea, tengo que preguntar, ¿los de la puela llamáis los polesos? Los de la puela llamen a polesos, pero los de la puela nunca lo pensé. ¿Cómo los llama los de la pollao? Oh? Cago en la mar. <risa> y luego, bueno, por supuesto, hay gente que a través del 107.3, pues también lo, lo siente habitualmente. El Benvenido eh el cabezón del que del que hemos también lo siente. Se hago un selecto, ¿eh? el selecto echóme la bronca alguna vez por no saludar a la gente que sentía de nozón y a través del 107.3 la frecuencia modulada. El TBI, el eh, Y luego, bueno, pues un montón de gente por ahí que, que a lo mejor no, no conozco, no, no sé qué sienten en la producción sienten Un, un día metió en el chat un rapaz que ¿eh? que ya era músico que tocaba en B-Suite. ¿eh? Pues sí, una canción de los Bisuitesos, suite eh, Sé también de. De machete, de, de, de, yo que sé, pues al, al, al, al cuco de análisis también y gusta en también lo siento bastante. ¿eh? Y curioso, una cosa que, que sí que de verdad, que la gente a lo mejor piensa raro cuando lo digo, pero cuando alguien viene y me dice, oye, pues vaya como mola alto programa, yo digo, pero a ver si hay un programa que no te ha hecho para molar en aire. ¿eh? Este programa no tiene ninguna intención de, de gustar, no entiendo por qué gusta, no entiendo por qué gusta. Pero bueno, que sepáis que que no dejo de estar encantado porque, ¿eh? Porque guste, ¿eh? Yo creo que ye, que es muy muy guapo, que, que la gente guste. No entiendo por qué, no entiendo, no entiendo para nada el, el por qué, pero bueno, oye, pues pues que, que, que la gente por por motivo que sea, pues pues que guste. Ya os digo, no no entiendo, no entiendo el, no entiendo el motivo. no entiendo los los porqués ni pero bueno oye, en fin qué sé yo la gente tiene derecho a joder la gente tiene derecho a a, a sentir lo que gusta no aunque o a que tiene derecho a que guste lo que lo que da la gana está ¿eh? bien bueno voy a decir yo lo que tengo gustar y es lo que no ¿eh? pero bueno en fin eh, voy a poner una voy a poner una cosa voy a poner un cantar ¿eh? Eh, sí, sí, sí, voy a poner un cantar, veréis. Resulta que eh, hay unos cuantos años, ¿m? hay unos cuantos años, coño, pues porque no aparece el, el cantar en cuestión, coño, si sí, tenía que aparecer por aquí, bueno, que digo que hay unos cuantos años en un en un maratón de la cuca, casi todos los años la la gente de, la gente de la cuca hacemos un, un maratón en el que estamos pues a lo mejor Eh, tres días seguidos pues pues bueno pues haciendo radio en radio en interior este año todavía no todavía no lo hicimos ¿eh? este año se ve que estamos estamos poco netas y, y todavía no nos pusimos a ello pero bueno lo, lo más habitual y que prácticamente todos los años todos los años eh, lo faigamos bueno pues resulta que que una vez hicimos uno uno de estos y bueno pues en el mío caso pues yo vine a hacer un musical ¿eh? Una cosa que ya, ya sabéis de sobra que, que no me gusta, que no me, no me interesan los, los musicales. ¿eh? Yo ah. siempre tengo que para hacer radio musical, eh, o, o mejor dicho, para sentir radio musical, coño, pues pongo yo la música que me apetece en casa y la siento. ¿eh? vale que no es tan así que muchas veces presta sentir música sentir un rapaz poniendo música bien música variada o un solo estilo pero bueno que que entiende el tema que ya lo sabes no bueno la cuestión de este rollo para decir que yo aquel día pues me pasé tres horas aquí poniendo música y en un momento en el que en el que ya no que ya no tenía más música que poner ya no sabía qué, qué poner y entonces pregunté yo a los chateros ¿eh? Que, que, bueno, que qué música ponía joder, que, que me recomendaran alguna cosa y aquella noche tenía, acuérdome tenía chateros a Lucía y, y, y al Fóbico y propusieronme varias cosas eh, que yo les puse, pero que la verdad pff, eh, que no llenen no unos grandes cantares ni pegaban mucho con lo que, con lo que yo estaba haciendo esa noche pero luego, sin embargo, el Fóbico recomendóme un cantar que yo no conocía de nada, de un grupo que yo no conocía de nada, y que, pues también ya una de las mejores canciones que se me en Arredonia. Esta no es la mi opinión, pero la mi opinión ya la que cuenta, porque yo soy el Arredonico Miserable, y yo soy el, el director de Arredonia. Sentela, me cago en la mar. sintiendo anedonia si sí, es en Radio Cuca ya ves Radio Cuca sigue yatiendo si sí, sintiendo la radio del queso de un kilo esta noche eh, atraviesa el 107.3 de la frecuencia modulada nuestro ¿eh? punto de ideal en las ondes hercianes Porque, por motivo que sea, eh, la página web eh, no furrula. Y si no furrula la página web, no podéis sentir anedonia a través de internet. ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, no sé si lo tenéis descargado nada, no, supongo que no. Hombre, yo no entiendo de estas cosas, ¿eh? ...eh... ...yo no sé arameo... ...yo no sé... ...no sé de es de estes... ...pero bueno, oye, qué sé yo... ...a lo mejor resulta que se puede de alguna manera... ...yo estoy aquí... ...yendo de, yendo de guay... diciendo que se puede... nada que va... ...que coño va a poder ser... ...107.3... ...o nada... ...nada en directo... ...ya sabéis que... ...que si... ...que podéis escucharlo en diferido... ...puede ser cualquier otro día... ...que no sea el 2 ocho octubre ...porque puede sonar... ...eh... Puede sonar, en el diferido de en el yatao, ¿eh? cuando suenan programas en la Taus ¿eh? puede sonar, puede sonar. O podéis ir al archivo.org, eh, archivo con V, ¿eh? Luego habrá alguno que lo ponga con b punto ¿eh? org Y ahí buscáis donde y ahí vos descargáis esos programas. Podéis, oye, podéis hacer una cosa Podéis ir al archivo.org Y descargar programas viejos de Anadonia Hay muchos ya, eh Hay doscientos y pico De esta noche yo el 227 Me parece que se va a grabar Suponiendo que se grabe ¿eh? Porque hay muchos que quedaron ahí en el olvido Yo pensaba que quedaban viajando por Por el universo, pero yo mentira robotaron una ionosfera y perdieron, no sé Qué gola, ¿eh? Qué pena me da, tíos De verdad, eh ...porque hubo grandísimos... ...grandísimos programas... Que, ...que se perdieron... ...un programa especialmente... ...que me dejó de mollón... Haberlo, ...haberlo perdido... ...porque... ...bueno... ...normalmente en Nendonia... ...no es mal para nada... <ríe> ...yo vengo aquí... ...y falo y ya está... ...pero tampoco yo que tenga... ...ningún tipo de... ¿eh? ...ningún tipo de valor... ...pero... ...pero hubo una noche que... ...bueno... ...pues que digamos que valió para algo... ...eh... eh ...valió para felicitar el cumpleaños... ...a un paisano... ¿eh? ...que yo conociera de... conocer había poco... ¿eh? ...un paisano que, que aquella noche... ...precisamente aquella noche... ...mientras estaba radiándose a Nezonia... Eh, ...él cumplía 80 años... ¿eh? ...y joder pues... ...prestómele de Dios poder... Eh, ...dedicar ahí esa noche... ...y poder, poder poner canciones... ...cantarinos... también ingresado de aquella... Y, ...y si no me equivoco pues... Pues ponían y unos cascos, no sé qué, para que, bueno, no me acuerdo cómo era la historia, pero eh, lo triste fue que aquel programa se perdió. ¿Mm? Y bueno, pues esa misma semana el paisano morrió, y, y bueno, pues dediqué otro programa programa entero. Eh, aquel, el, en realidad no estaba dedicado entero a él, pero bueno, se aprovechó para felicitarlo, para tal? Pero ya dediqué uno entero y, pero bueno. feo, joder, porque... hostia, no mola que la que la gente muerra y bueno, ese eh, si manda huevos ese eh, sí si quedó grabado, y el otro no en fin. life, in, in, in también puedes baixar otros programas, Fijé unos algunos programas guapos, pues, hombre ese de cuando fui a ver a, a Desordo Público al... al festival magosta de ¿eh? de castañeda creo que se llamaba el sitio cerca a torla vega Cantabria... ya sabéis que el desorden público es una de las mis ¿eh? una de las mis bandas preferidas gusta mucho gusta mucho por bueno pues por determinadas circunstancias me a mesión tras que me gusta me gusta lo que cuentan en les yetres ¿eh? en general Eh, por supuesto, me gusta la música, me ¿eh? gusta el ska. Y son un grupo, bueno, pues que he hecho un tren y esas cosas. Eh, tuve la oportunidad allí en, en Castañeda, en Cantabria, en el Magosta, de, de entrevistar al cantante. También está la, la entrevista por ahí colgada en, en el archivo.org. Eh, Prestarme fue una persona que oye, pues que me prestó prestado como ayer y tal. Luego, bueno, pues por supuesto, hay muchas circunstancias vitales que... ...que también me llevan a, a decir que... Ye, ...no sé si es mi grupo favorito... ¿eh? ...porque bueno... ...pues que ¿eh? podría decir... ...ah, mi grupo favorito ya es razón público ...y entonces que me dirían... ...la polla récords... ¿eh? ...y que me dirían los ilegales... ¿eh? Eh, ...joder pues... ...me dirían, oye, pero tú de qué vas, mamón... <risa> ¿no? ¿Eh? ...yo voy a, a nosotros... desde ahí un de tiempo... ...y gustamos la de Dios y ahora vas... depende del momento y imposible y eso digo que es imposible eh, escoger la la to canción favorita o el to grupo favorito porque bueno depende de tantas cosas depende del momento depende de qué sé yo depende de muchas cosas pero bueno que sería un programa interesante que podéis eh, que podéis sentir ¿eh? ...aprovecháis, joder... Eh, sentí ahí si se tan raros que os gusta el Nodoni, pues descarga y de el y sentílos hostia... sí y es verdad? esto a ver este programa ya vos lo digo que no está hecho para gustar pero sin embargo va, hay gente que, que os gusta ¿eh? pues que descarguen que descarguen programas de Anedonia y que ¿eh? y que y que sientan y que sientan otros programas de Anedonia hay programas de Anedonia por ahí fabulosos ¿eh? que gustan hasta a mí mando huevos ¿eh? hay un sobre todo bueno a ver eh, Anedonia suele ser un programa especialmente interesante cuando bien siente a, a compartir el el estudio ¿eh? cuando bien siente a compartir el estudio porque bueno falando nomás yo bueno si os dais cuenta eh, sentíais esa primer esa primer grabación ¿eh? de de Payares el año 2007 Y, y ya y hablaba de, de algunas cosas bastante parecidas a que sigo hablando hablando siete años después ¿eh? que si problemas con la tecnología que si tal que si historias en fin que al final todo lo mismo ¿eh? todo lo mismo llevo no sé cuántos años diciendo lo mismo por eso está bien que venga que venga alguna otra gente ¿eh? y bueno por lo menos hay, hay un poquillín de variedad hay un de variedad Pues que gente vino vino a veces a, a compartir este programa. Bueno pues pues tuvo aquí tuvo aquí el maniago muchas veces el amigo el pistolero maniago que no me acordé de decir antes que él también se se metió al, al chat bien de veces y sentía en su momento esto a través del www.radiocuca.org el pistolero maniago vino muchas veces a, a compartir el, el programa conmigo. Hay un programa que, si no mal recuerdo, está titulado Educación, ¿eh? que dedicamos el maníaco y yo aquí a hablar de, de, de, de la educación, ¿eh? Eh, del sistema educativo español. El, el maníaco tuvo la oportunidad de conocerlo desde dentro. Eh, bueno, todos tuvimos, por desgracia, la oportunidad de conocerlo desde dentro, pero bueno, él digamos que volvió, volvió a entrar. ¿eh? El de, de la parte poderosa, él fue profesor. ¿eh? Entonces conocía, conocía bien cómo furlaba aquello y bueno, pues dedicamos un programa bastante, bastante interesante y guapo. Dedicamos un programa muy interesante y guapo que yo recomiendo, si ¿sí? el programa el de educación. Buscáislo, buscáis, ponéis la palabra educación ahí en el archivo y buscáislo, que yo no me acuerdo qué número viene y qué hostias. ¿eh? <ríe> si tuviera que acordarme de todo, iba curioso, iba guapo, ¿viste? <ríe> Cajo la mar. Eh, otro que vino muchas veces, muy a menudo, y eh, El meme el, el Trovador ¿eh? Eh, Bueno y El Trovador y El Maniago Tuvieron alguna vez aquí Tuvimos los tres de la que te pego eh, Con El Trovador también tengo Fecho programas tremendos Hay dos programas que son bueno Uno para mí personalmente Y el, el que yo pienso que fue el mejor Programa de Anedonia en estos siete años Sí y es difícil escoger Pero mira, sin embargo Para mí sí fue el mejor programa de Anedonia Que hay uno que, que te han titulado eh, Control Aéreo que radios en el momento aquel de la huelga de controladores aquella huelga en la que en controladores a ellos desean de trabajar y bueno pues había unos motivos detrás no quisieron contarnos los yo la verdad que en cuanto vi el el cabro que generaban los medios de comunicación los políticos y demás Eh, como un, los políticos que eh, anda que no serán privilegiados ellos salían llamando privilegiados a los, a los controladores y que no permitiste permitirse esto y, y que se militarizó eh. el trabajo de los controladores se militarizó como la mina en tiempos de eh, en tiempos de paco cuando cuando todos los mineros se ponían en huelga pues se militarizaba la ¿eh? entonces claro no ir a trabajar y ya era ya no ya era, no era donde era trabajar y era la deserción Eh, y era otra cosa y era otra cosa pues volvió a pasar volvió a pasar cuando lo de cuando lo de los controladores y bueno pues nada dedicamos ahí un programa que yo creo que está muy bien ¿eh? Echamos ahí me parece que fueron dos horas falando sin parar ¿eh? porque está el tema estaba interesante control aéreo buscáislo coño buscáislo y otro que recuerdo que también físico el trovador y que y que quedó muy bien ...fue el de cuando se... ...cuando chocó el tren... ...cuando se descarló... ...el tren estía en La Coruña... ...que también otra situación igual... ...en la que empezaron a eh, aprovechar... ...igual que oficienan con el tema del control aéreo... ...los sentimientos... ...a chantajear con los sentimientos de la gente... ...poniendo una muller llorando y tal... ...en este caso, bueno, pues joder... ...ahí era para llorar, ¿no?... ...que murió mucha gente... ...pero de todas maneras manejaron... ...buscaron un culpable... ¿eh? Eh, Choca de trenes, se llamó, se llamó ese programa. Si encontréis por el Choca de trenes, descarga Choca de, choque de trenes, porque ya también un, un programa muy interesante. Además ahora con la distancia del tiempo, pues a lo mejor, pues eh, conlleva algún valor. O a lo mejor perdió el de saber. Igual lo que decimos ahí ya no tiene sentido, porque se supieron otras cosas. ¿Qué sé yo? Eh, Busca el hombre, buscadlo. Eh, ¿Qué más programas para ver? ¿Qué más colaboradores tuve. de ¿No, alguna vez tuvo aquí el fuego de la fuego de la línea eh? eh, haciendo también el programa conmigo comentando cosas interesantes como eh, como siempre tuvo una vez de fecho con el maniego y con y con y con el trovador tuvo tuvo aquí tuvo aquí eh? de la que arrancaba en los tiempos en los que arrancó Anedonia, eh, tenía delante de mí eh, antes a les, a les 9 de 9 a 10 estaba estaba el pistolero maniego ¿Eh? Y muchas veces eh, quedó, oye, quedó después a, eh, a, a, a contar cosas en, en el anedonia, a colaborar. Eh, detrás tenía eh, a las 11, porque de aquella anedonia duraba nada más una hora. Madre de Dios, tengo que eh, constreñirme yo ahora una hora. Dame por mal, dame por mal. Pues eh, de aquella tenía detrás de mí los capítulos prohibidos de corintellado. ¿eh? Y muchas veces llegaban, de aquella facíanlo. Eh, Tiro y José Antonio, y muchas veces llegaban, llegaban antes o llegaban uno de los dos y comentabas algo en la en, en Y bueno, joder, cosas muy guapas, cosas muy guapas. Yo, ahora hecho lo de menos, hombre, que venga. Hay mucho tiempo que no viene nadie. Bueno, el fuego de la línea, no, no, no hay mucho tiempo que vino. Y además, díjome que, que quería venir un día aquí a hacer un, un especial sobre la raza negra. ¿Eh? cosa que me pareció muy interesante, a ver, a ver si lleva que, a ver si lleva verdad si que bien, ¿vale? Eh, eso sí, que no sé ya ni el jueves que viene ni el siguiente porque no voy a atar, aprovecho para contar por pues, si a alguien le interesa, ¿eh? <ríe> si no pues interesa, pues no pasa nada, pero bueno que, que eso que el, esos dos jueves que no voy a atar, estoy fuera, ¿eh? Eh, estoy fuera, no estoy aquí Marcho para pa Benidorm, nada ¿no menos, ¿Eh? y diréis, ¿pero qué va a hacer el anécdico miserable a, a Benidorm? ¿Eh? Bueno, joder, pues lo que a mí me, me apetezca, estaría bueno que tengo que daros, ¿eh? que daros explicaciones a, a, a vosotros de lo que voy a, a hacer. ¿eh? Porque si digo, mira, si digo la verdad, no me vais a creyerme, esto lleva un poquillín como, como lo del paisano aquel que, que salía a tirar la basura ¿eh? y la vecina de abajo lo he, Cortábalo y metíalo para casa y, y echaba yo un casquete y demás, y, y, y después subía. Y, y, y decía y la, la mujer: bueno, ¿Pues andar coño tuviste? Y decía él: Bueno, pues mira, eh, fui a bajar la basura, pero pero de la que iba a, a bajar la basura, pues abrióme la puerta a la vecina de abajo. Y entonces metiéndome para casa Y echamos un, un casquete Un casquete brutal Y bueno, pues nada, eso Y, y la mujer decía Sí, seguro, yo voy y me lo creo Seguro que lo que pasa es que fuiste para el bar Y bueno, pues esto viene a ser igual Que, que si digo la, la verdad Que ya que voy a trabajar No se lo cree nadie Porque dirá joder, que coñones va, va a ir uno A, a, a trabajar a, a, a venidor Se trabaja en, en otros sitios Estoy... No en venidor, joder No, pues ya veo yo a mí sal me trabajo en venidor, ya me llevo decir una mentira porque ya me escribe, no, no, no voy a trabajar, voy a fogar, ¿eh? voy a legar, ¿eh? tendría gracia porque en estas fechas en venidor nada más podría alegar vieyes, ¿eh? nah, no soy yo muy activo sexualmente, o sea que no os preocupéis que yo seguro que, seguro que no voy a que no voy a alegar, eh pero bueno que sí que es verdad que la semana que viene la siguiente no hay llenadonia porque marcho pa para venidor para allá voy, para allá voy enseguida, ¿eh? para allá voy un par de esos manines, mm, periodo bueno, pues 15 días, periodo va vacacional, ¿eh? con lo que posiblemente nadie, <risa> nadie pueda creer que voy a que voy a trabajar, obviamente, joder, normal. Está quedando más esta noche un, un programa pues, muy musical, ¿eh? ¿Cuántas candelas llevo, llevo pues desde ya? no el coto cuando fútbol que lo quería poner no pude ponerlo ya <risa> yo, yo puesta la de bueno pues, pues, pues, pues, pues la sintonía puse esta de los japoneses de ska puse eh, puse pues, la de las donas del taekwondo eh, puse este me voy a venidor de los Nikes, a lo mejor dentro de tres semanas eh, estoy aquí poniendo el, el siguiente corte del disco eh, de los Megonera asesina eh, este corte ya el voy a venidor y el siguiente día no vuelvo a ir a Venedor eh, no sé. igual pondré nada yo creo que no yo Venedor ya lo conozco en un sitio en el que se está bien ¿eh? yo siento en que está bien y entonces posiblemente posiblemente no, no me no me ocasionen ningún problema ¿eh? quiero seguir contando cosas de Danedón en este séptimo aniversario que por qué hoy tanta importancia en este número 6? yo os lo conté porque el 7 es un número sagrado para muchas religiones un número muy importante muchas mitologías y porque al fin y al cabo esto arrancó en el 2007 ¿eh? 2007 pues pasan 7 años bien ¿eh? a lo mejor tengo que celebrar ¿no? los 7 ¿eh? contamos en base 10 pero guapamente podemos contar en base 7 Oye, vale, tenemos 10 dedos posiblemente Eh, yo es por eso que el nuestro sistema Para contar y tal Sería en base 10 Bueno hombre, pero qué sé yo, podría ser en base 7 Guapamente ¿Eh? Si, sí, porque no Hostia Base 7 tan tan sagrada tan, ¿eh? Hay otros programas por ahí Muy Que por el motivo que se Gustaron mucho Hay una dedicado al ser rap de mis 14 y está dedicado al hip hop de, de aquellos años de cuando arrancaba en España, en el 91 o tal, empezaban a, a cantar, pues un montón de, de grupos que bueno pues que, que la verdad embellecieron, embellecieron muy mal, muy mal, eh, envillaron, coño, todavía buscando la palabra envidaron muy mal. O no me iba muy mal Sencillamente ya, ya eran bastante chungos de aquella Lo que pensé, joder Yo de aquella tenía ¿eh? Tenía yo un, un puber ¿eh? que Estaba en la pubertad Entonces, Todavía no sabía mucho de música Y dediqué un programa así, Y bueno, pues la de Dios Debía correr la voz entre los raperillos por ahí Y debían descargado entre ellos Supongo ¿eh? Y es la, y la única explicación que se me ocurre Porque bueno, tampoco ella era ¿eh? Gusto mucho también Uno quiere que al, al punk ¿Eh? A grupos punkarras de, de aquí nacionales y tal Punkarraes Se titula ese Por si tenéis algún tipo de interés en, en buscarlo eh, Dediqué otro al, al punk este ¿eh? estaba dedicado al punk Que llena el fecho por punkarras Y ese otro lo dediqué al, al punk ¿eh? Al punk hoy Además ¿eh? No al punk de mañana Al punk hoy ¿eh? Eh, Estoy punk Se titula, se titula ese Son un montón de grupos De, de, de aquel punk original británico De, de finales de los 70 tampoco a los 80, sobre todo eh, Bueno, hizo un programa Que sigue el récord de descargas De Descarga Anedonia ¿eh? Que sigue el de I'm Goes By ¿eh? El título del, del cantar de, de Casablanca De la película Casablanca que resulta que bueno pues pues una temporada de más por buscar y hay mil lenta versiones Somos un montón de gente que, que cantó el el, el, el os ¿eh? no solo no solo Sam el, el, el piano de la película sino un montón de un montón de gente más que si queréis sentirlo pues buscáis hasta en Gosbay y eh al y sentíslo así nada fácil, ya es nada fácil. Eh, y si queréis, si tenéis interés porque bueno, lo que os cuento que Que una cosa ya en y Yo trae el, el Alnedónico Miserable Que, que no, nacimos, no nacimos a la vez En Edonia, nació unos vecinos en Antes de, del Alnedónico Miserable El Alnedónico Miserable Pues mira, voy a Voy a ponernos un, un trozo de, de un Un momento en el que todavía No surgiera el, el, el término Este del Alnedónico Miserable Pero digamos que el, que el concepto Estaba un poquillín, estaba un poquillín ¿eh? Yo creo que sí eh, Estoy acabando de, de pescancarme De que no me el micro abierto A escena que lo mismo Escuchasteis lo que estaba yo Falando por aquí con la gente Bueno, pues si lo escuchasteis Pues bien, así eh, si entráis vos eh, Si hay alguien que sigue este programa eh, Verá una diferencia muy grande Entre hoy y y les hermanos pasáis. Hoy parece un poquitín más a a ese que hacía el programa en, eh, en, las primeras veces de cuando allá, pero tú, pero chobre, de para allá, despertar, bueno sí me parece un poquitín más. Parece un poquitín más porque no sé si vos dais cuenta, estoy, estoy hablando en medio de no nuestro otra vez, eh. Y Y oye que creo que parece que las lingües tienen tienen bien que ver con, con el estado de ánimo Con el estado de ánimo eh, Yo hice programa, un programa contando un día muy triste A mí no me sale hablar de la tristeza en, en asturiano También hice un programa sintiendo mucho odio Y ese bueno me puedo salir asturiano, pero cuando llega tan tan profundo, tan, tan fondero como el que yo sen, sen, sentía, no, siento, porque lo siento todavía. Y cuando ese odio nace de, de la tristeza, eh, tampoco me sale decir un asturiano. Y no llegue que, que hoy no sea triste, hoy no llegue que, que no sienta odio, pero bueno. Eh, como no queda no queda otro que que seguir palantre pues bueno me, pues habrá que, eh, que mirar de hacer las cosas como les como les faciesen antes porque la verdad que este programa si nada más me dedico a, a llorar aquí pues hombre la duda iba a ser muy interesante verdad me iba a ser muy interesante pero bueno no obstante no obstante que vos quede que vos quede claro que una cosa sigue, verdad esta vida ¿eh? esta vida apesta esta vida apesta A veces este cantar en Nedonia, ¿eh? a lo largo de los os siete añinos de historia, eh, esta vida pesta de la perrera, porque bueno, pues eh, este programa muchas veces sirvió para pa espellar tristura, desesperación. No sé, ¿eh? explicarlo muy bien. Este proto-anedónico miserable que, que sentisteis ahí un momento, pero tú. ¿Eh? ...porque yo creo que esa actitud que muestra... Mmm, ...no llega de la del año comiserable de verdad... ¿eh? ...el que acabe siendo... ...y uno, estoy programado... ...ostia, pues no sé... ...si os digo la verdad, no sé muy bien de qué fecha... ...y a ver, déjame mirarlo... ...y da bien tú... llega ¿Eh? da bien tú del de, de mismo año... ...bueno, no hay tanta diferencia... ¿eh? Ese, ...ese corte que pues, pusiste antes... ...que no tenía nada de, de anedónico... Eh, era de Payares y, y este en realidad de Abiento ¿eh? y bueno está saliendo un programa muy musical muy musical pero yo que apetezco me ponemos otra ¿eh? y como el programa fin y al cabo yo digo, pues fácil es lo que ¿eh? fácil es lo que a mí me parece ¿eh? ...entonces si quiero, si quiero poner otra... ...póngola, vamos más pez. ...eso sí, eh, te explicando el porqué... ...el porqué la pongo y demás... Mm, ...póngola porque bueno... ...de la misma manera que el... ...que le esta vida pesta, eh, ...pues podríamos decir que llegue un... ...que una de las canciones... ...bueno pues... ...pues casi de cabecera de anedonia... ...porque bueno, llegue de las que siempre tenéis... ...de las que sonan muchas veces... Igual que ese ska de japoneses que, que puse antes, eh, igual que de alguna otra que puse por ahí. Mm? Eh, el tequiro de las donas también tardó más en arrancar, pero resulta que también son muchas veces. Bueno, pues hay de algunos de algunas cantares eh, que por motivo que sea, bueno, por motivo que sea no, porque me gusten y porque la sol letra y la son música, pues... Mm? me parece que cuadran muy bien con las cosas que, eh, que yo cuento en este programa, pues entonces, mientras estos siete años son un buen montón de veces. Eh, y el caso, por ejemplo, de, de la que uso siempre de cierre, ¿eh? es y que no busco ya, ¿eh? de los DevCon 2. Eh, ¿Por qué la pongo tanto? Coño, pues porque cuadra mucho con las cosas que yo, que yo cuento aquí. ¿eh? Claro, claro que sí. y, y sabéis cuál pensé que también a lo mejor pegaba muy bien de, de cantar de, de final ¿Mm? lo que pasa que bueno al final decidíme por la otra porque porque bueno pues yo creo que eh, tienen una sonoridad y un mensaje que pega más con lo que con lo que yo quiero contar y sobre todo con ese deseo que, ¿eh? que pues envío siempre con cabedonia a todos los que a todos los que sentiesen en hernia que no buscoyan por favor que no boscoyan Que somos pocos... ¿eh? ...y si nos van cayendo... ...pues vamos quedando menos... ¿eh? ...y a la mayoría en un momento que no queda ninguno... ...o sea que... ...fundamental, que no busco ya... ¿eh? ...pero también... ...había otro... ¿eh? ...que no es tan activo... ...que se más pasivo lo que dice... Eh, ...más que, que este que dice... ...lo que tienes que hacer... ...digamos que este se quecha de, del mundo... ...yo me del mundo también... ...muchas veces... Entonces, bueno, pues no Nunca daba mal tampoco ¿eh? Nunca daba mal eh, Sentido, y si alguno piensa que es más interesante este Que, eh, que el que no busco ya Pues me lo did, eh, a través del chat Decidmelo a través del chat Ay no, si no os lo entrar al chat esta noche Ay vaya, tenis, vaya por dios Van a tener que seguir sonando Los def con dos ¿eh? Pero podrían haber sido estos guapamente Sí, muy muy guapamente se empiezan a ver si ahora ah no, no suena oye, es imposible tener esta mala pata ah, ya sé por qué no, pero esta vez no es culpa de la tecnología es culpa mía, para ¿eh? variar para variar, porque ¿eh? porque a mí da se muy mala la tecnología ¿eh? pero bueno, es decir que ahora ya, ¿eh? no suena porque tenía algo nuevo ya ahora suelo y suena ¿eh? no, Alguien me la pegó y porque yo no fui yo Yo no, quien me encerró dentro de este cascarón Mire usted, no cree que estaría mejor como aquel I don't know, but I can't hold on. No fui yo, yo no, alguien me la pegó y si lo sé, si lo sé I see. lo llego a saber Y va a estar yo aquí Yeah. Presentiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca la Radio del Queso de un Kilo 107.3 de la frecuencia modulada Estás sintiendo el anidómico falar, ¿eh? el nedómico ...está siendo un anedónico... ...falar del séptimo aniversario de Anedonia... ...todo lo que pasó... ¿eh? O sea, todo es imposible... ...falar de todo lo que pasó en Anedonia... ...mientras, mientras estos siete años... ...pero bueno, pues sí de la historia de... ¿eh? ...de cómo... ¿eh? ...el... el cantar de la sintonía no tuvo hasta unos meses después al principio sonaba mucho la de Wotokun del fútbol ¿eh? que yo era la que quería poner de una nueva manera de una nueva manera poner la buena onda. pues si no nueva manera y por por dar algún motivo el cielo no quería que pusiera a, a, a Luis Astro ¿eh? va a ser que el mundo no haya tan maravilloso y es más bien un, un cabaret vicioso ...también... ...aquellos inicios... ...puse un trocín... Un, ...un estrato de... ...de la primera grabación... ...que es esta de Anedonia... Eh, ...cuando pasan los tiempos... ...y los arqueólogos y los, y los historiadores... Eh, ...estudien... ...la historia de Anedonia... ...llegó eh, un momento... ...no que no lo mejor... ...es eh, una obligatoria <risa> ...historia de Anedonia y los arqueólogos... ...dirán la primera grabación... Eh, Y es del mes de octubre del año 2007, del, perdón, del mes de Payares, del 8 de Payares del año 2007. Esa ¿eh? ya es la primera grabación, una grabación incompleta, una grabación de, de ocho minutos nomás. ¿eh? Sí, porque no penséis es que está completa y es poco más que eso que, que vos pusi. ¿eh? Y poco más. Y bueno, pues, que la primera que existe. ¿eh? La primera que existe. también hemos puesto un poqueñera eh, de cuando empezaba a formarse ese sí, protoanedónico miserable, empezaba a formarse, todavía no era. creo que se notaba claramente en la, eh, en la voz en la forma de expresión que todavía no llegara pero eh, ya tenía los los ingredientes lo faltaba que se que se cocinen bien eh, que se cocinen bien en, en la pota y, y te iban a hacer el anedónico miserable eh. Pues puse unos cuantos cantares de los ¿eh? de los más significativos de en de, de, de en todos los tiempos, ¿eh? en estos siete años. El sonatoso kukusuri así es que en japonés, que tantas que veces sonó, sonó en Edonia. ¿eh? El sticker os puse el porque yo, de los enemigos. ¿eh? Por medio puse el tekirov de las, de las donas. ¿Eh? ...otro cantar... ...otro cantar muy importante... ...en Heredonia... ...esta vida pesta... ...de la perrera... ...cuántas veces o no... ¿Eh? ...cuántas veces sonaría... ...esta vida pesta... muchas ¿a que sí? ...claro que sí... Muchas, muchas. Eh, ...puse... ...puse el... ...el... ...ay madre, no... ...si no lo puse... A decir, ...puse el pagajoso... ...de los de Sordo Público... ...y mentira... ...traerlo para poner... ...pero no lo puse... ...ocurrían... ¿eh? ...ocurrían otras cosas... ...para pa poner... Eh, y, y bueno pues nada falemos un poquillín de la de la gente que, que me entró al en chat al chat de la de la cuca mientras mientras estos años eh. una cosa muy prestosa eh. la verdad que mola mucho hacer el programa con con gente del chat eh. Eh, si conocéis a mi otro yo algún día por la calle Eh, a lo mejor y decís ah gusta me anedonia vaya programa más guay y a lo mejor lo queda un poco con un par de narices porque lleva bastante más más cortado que yo eh ...hostia, no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver parece poquísimo a mí y una cosa muy curiosa y una cosa realmente curiosa eh? como yo posible compartir cuerpo dos personas tan tan diferentes eh? a lo mejor ya que yo tengo digamos que, que yo soy la expresión de un montón de cosas que el tú tiene dentro no sé ¿eh? eso de echámoslo por los psicólogos a ver si son ellos los capaces de, de explicar el por qué <risa> bueno de cualquier manera ¿eh? Falemos de los chateros hablemos de los de los amigos de los colaboradores que vienen por aquí a ¿eh? A echarme un gabito pa pa' fazer la Andeloña, a charrar un, un ratín. Falemos pues de, de mucha gente que, que lo siente. ¿eh? He hecho mucho de menos al, al mi oyente londinense, ¿eh? que después del mi oyente londinense marchó para la Coruña y convirtióse en el oyente gallego. No, no, no, sé si llegó a convertir porque desde allí no sé si no sé si lo sentía, pero de Londres sí, estuvo mucho tiempo sintiendo el programa de Londres. Llamaba por teléfono alguna vez Incluso desde de, de Londres ¿eh? Ustedes son de todas Que lo mesmo, no sé ni, ni en qué parte del mundo estás oyendo londinense eh, Para mí va a ser siempre el oyente londinense Hubo un tiempo que, que estaba por aquí Mira, acordarme de la hora, claro Tanto tiempo hablándose de las cosas pero, pero estaba el oyente indignado Que también ¿eh? También se me metía muchas veces ¿eh? Me llamaba y tal El oyente indignado sí y más gente seguramente y, y más cantares y, y más cosas pero bueno oye la próxima recopilación pa va dentro de otro siete ¿no? cuando cumpla 14 años pues vuelvo a hacer un ¿eh? un homenaje una conmemoración de Anedonia de tu que el número 14 no me nada de la misma manera que el 7 sí al 14 psh. entonces igual lo que fue facela a los 10 ¿eh? cuando Anedonia cumpla la década pues entonces fue oye, otro homenaje de estos sí, igual, igual y el momento ¿eh? los 10 años iba a decirme ¿eh? cuando arrancó esto que que iba a durar tanto tiempo siete años ¿eh? con todos los programas que ¿eh? que hicieron Cuca ¿eh? y que duró muy poco veis ahora estoy hablando como si fuera el de antes también no sé unas veces y otras veces no <risa> depende como como me dea pero bueno de todas maneras eh, digamos que que esto va va terminando ya ¿no? Eh, no quiero acabar en sin poner un cantar que no añade de los que a lo mejor más más veces más veces sonó pero sí que las veces que eso no fue por por algún motivo y un cantar que por lo menos a mí me mucho les les emociones o sentimientos unos determinados sentimientos y emociones y oye, que esto se lanza no no no, no. quiero quiero dibujar otro otro clima ¿eh? otro clima para sentir este cantar que, que si bien lo he dicho no son muchas veces eh, yo de esta banda que os digo que tiene que yo os que tiene mucho mucho significado para mí mucho significado para Nedonia. porque bueno pues una noche La Nedonia con miserable ¿eh? desde o sea. una noche del 2008. mil ocho ¿no? hacía mucho que que arrancar el, el programa el programa este ¿eh? no, no no no cumpliera todavía todavía un año todavía un año en Edonia y fui a ver esta gente así festival de que vos pues, antes al al magosta fest ¿eh? en Torrelavega en Cantabria eh, fui a ver a, a desorden público en vivo ¿eh? y bueno pues desde que ellos no han he hecho programas curiosamente desde Desorden público desde que ellos por lo menos tres eh, a una única banda Cuando este programa supuestamente no hemos igual. Pero bueno, no más supuestamente, ya veis esta noche y resultó que se llama musical. Qué cosa, ¿no? sentilla esta vez. pertarán al sol, bailarán al santo en nosotros, testigos del ritual, vimos sus ojos, en la selva de los siglos se oirán, gemirán. ahí estuvisteis ahí en su unidad todos los que vais a atar a través de las descargas del programa este cuando en la enlató un saludo a todos ya sabéis dentro de tres semanas más o menos o a lo mejor no volver en neudonia a neudonia nada más duró siete años y terminó quién sabe y imposible saberlo si te es dentro de tres semanas una onda de radio cuca en la sintonía a lo mejor los no extraes mientras tanto ya sabéis que en un busco ¿vale? vale Vamos, coyas. ¡Hay lo bien! Es un aquí la vida. que todo lo que te han contado, todas las mentiras que te hecho tragar en el colegio, señor maestro solo ha servido para que ahora sepas esto es un y de